Atención, el siguiente anuncio tiene información relativa a la seguridad de nuestros radioescuchas. Rogamos, tengan la precaución de apagar sus celulares, cámaras de video, bypass o cualquier otro artefacto que puede interferir en nuestra comunicación. Si está parado, siéntese, estire las piernas y asegúrese de tener a mano el mate de seguridad. De padecer un ataque de risa, utilice la respiración costo-diafragmática y verifique estar en la frecuencia correcta. En caso de tener que salir, lea las didascalias de evacuación y diríjase al radiotransistor más cercano. Muchas gracias. Ahora sí, está por comenzar el programa de las artes escénicas. Está por comenzar... El Bodevil El Bodevil en la 106.3 en emisión de este año. Hoy estamos con un programón, tenemos muchos invitados. En principio vamos a entrevistar a Fernando Cavarossi, conocido el famoso payaso Chaco Bacci, fundador del Circo bachi director de espectáculos y director artístico de la Convención Argentina de Circo. Además, también tenemos este una entrevista a Male Rizzone y Juliano Cabrino, que nos van a contar sobre su espectáculo Circo No Está, que lo estuvieron haciendo durante estas vacaciones eh, de invierno. Eh, fue la obra ganadora de la Comedia Municipal 2016 y obtuvo una mención a Mejor Actuación Infantil Femenina y Masculina. Por otro lado, también vamos a estar entrevistando a eh, Soledad Morales, que es la directora de el cumpleaños una obra de payasos que estuvo el pasado viernes 5 de agosto y va a estar esta semana el viernes 12 de agosto en el teatro estudio así que hoy este en el bodeville un programa dedicado a lo que es eh, los espectáculos callejeros el teatro y, y, el, y el circo Eh, y bueno, estoy acá también con, con, con un invitado, este que, que, que es bastante, un invitado especial, eh, que no podía faltar en el día de hoy, ya que, bueno, vamos a hablar un poco de lo que es eh, los espectáculos callejeros. Estamos acá, voy a leer eh, el nombre, que no no me quiero confundir. Estamos con el señor Sergio Helio Fortunato Galguieri, es así. General. General en retiro efectivo, señorita. Eh. Señor es un civil. Yo soy un general. Por lo tanto, el civil es señor y yo como militar soy un general en retiro efectivo. Que, buenas tardes, eh, General Sergio Helio Fortunato Gallieri, eh, como usted sabe estamos en un programa de, de, dedicado al teatro y bautizado del año pasado como el programa dedicado a las artes escénicas. Este, el motivo de citarlo hoy acá en radio nauta 106.3 es porque bueno vamos a hablar un poco de los espectáculos callejeros de cómo dedicarse a los espectáculos callejeros y si bien tengo entendido ustedes ministro de seguridad de mauriñano macri que fue este, un, un invitado que tuvimos el, el agrado de tener el año pasado eh, en el Bodevil Eh, nos quiere explicar un poco quién quién es maurino macri de paso para las los oyentes que no, que no han tenido la oportunidad de escucharlo y bueno un poco su, su, su gestión su política con respecto también al tema de eh, el, el, los espectáculos callejeros no bien señorita ciudadana le paso a detallar el inmaculado currículum del técnico licenciado doctor en artes mauliniano Macri. ...es el brazo armado del PRO... ...así como estaba... ...el movimiento revolucionario y del pueblo... ...y el brazo armado del ALERP... ...nosotros encabezamos... ...la lucha armada y el brazo armado... ...de propuesta republicana... ...cuyo líder mayor es el ingeniero... ...Mauricio Macri... Uh -huh. ...como ministro de seguridad... ...entendemos... ...en primer lugar que el teatro es un arte diabólico, prostituido y lleno de las mayores calamidades y pecados veniales, carnales, que pueden existir sobre la tierra. Recordemos que la Santa Iglesia Católica impedía el enterramiento de estos diabólicos en un cementerio cristiano y se enterraba fuera Por lo tanto... Cuando digo afuera, estoy diciendo afuera del cementerio bien, bien. Eh, es muy es, es, no sé si es de decir agrado la palabra pero bueno como como es una, una, un programa que se dedica a escuchar este varias voces eh, nos gustaría digamos que nos explique un poco cuál va a ser la política con respecto este a los espectáculos callejeros en esta nueva gestión eh, de maurino macri que como usted bien dijo qué relación tiene con el presidente de la nación puede repetir es Hermano por parte de padre Ajá, bien Bueno, eh, y, y en cuanto ¿Nos podrías decir un poco brevemente Para antes de ir a una tanda Un poco, ¿cómo va a ser este la, la, la gestión en cuanto a los espectáculos Callejeros en la ciudad de La Plata? Brevemente La calle es pública Pero no para hacer espectáculos Degradantes que alteren La moral y el buen hombre Nuestro occidente nacional y cristiano Por lo tanto, quedará totalmente prohibido el uso del espacio público para expresiones diabólicas, comunistas, judías y homosexuales. Bien, bueno... Eh, con este comienzo un poco abrupto arrancamos el Bodeville, un programa dedicado a las artes escénicas Con muchas entrevistas, soy dedicado a, a los espectáculos callejeros y al circo Nos vamos a una pequeña tandita, acá estamos con, con este este señor eh, Galguieri General General, disculpe, y volvemos en 5 minutitos en el Bodeville, escucha teatro Si no desaparece antes Revenge de la Flower Power. Por un momento creí que era alienígeno. Sí. A la hora del cuete, no hay nada mejor que escuchar el voz de 17.20 horas, estamos en el segundo bloque de eh, El Bodevil, un programa dedicado a las artes escénicas como lo hemos bautizado desde el año pasado con el compañero Agustín Recondo, a quien le mandamos un saludo eh, Se nos llenó el estudio, se nos llenó el estudio, estamos con, con, con varios invitados eh, En principio quería presentar a mi compañero Juanjo Zucker, como le va Juanjo? Bueno, toda la gente que ya está en el estudio, la gente que está del otro lado, tal vez en su casa y escuchando en el auto, ¿por qué no? La 106.3 y también saludar a Pana, que está del otro lado operando sin anestesia. Hola Pana, ¿cómo estás? Que no, no te saludé. Eh, estamos acá eh, con Manny Rizzone y Juliano Cabrino. ¿Cómo les va a nuestros invitados el día de hoy? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola. Eh, Ellos vinieron hoy para este hablar de la obra ganadora de la Comedia Municipal 2016, Circo no está, que también obtuvo la mención a Mejor Actuación Infantil Femenina y Masculina, ¿no es así? Uy, sí. ¿Qué tal? <risa> Buenas tardes. Eh, sí, menciona actuaciones masculinas y femeninas, Agustín Recondo... Que le mandamos un gran saludo Ay, sí, un y delante. para aquí la presente Malena Risoné. Pero muy bien, muy bien, un y honor. Otro dato, Gabriela Busechan por tacto suplente en adultos también. Bien, eso está bueno decir que son todos partes de eh, colectivo Teatro Rústico. Exacto. Este de la compañía de teatro que la está rompiendo este año, así que no no, no. no están no es así. <risa> sí, sí, sí, yo digo que sí. Quería que, que nos cuentes un poco cómo le fue con, con esta obra Circo No está, que estuvieron haciendo temporada en vacaciones de invierno, eh, así que nos gustaría que nos cuenten un poco cómo cómo le fue con esta experiencia, ya que hoy un poco la temática tiene que ver con espectáculos callejeros y circo, ¿no? Bien, esta es una obra que está planteada no solo para salas, sino también para espacios abiertos. Estamos indagando eso, sobre todo estuvimos en el parque ecológico hace poco. Y eh, tuvimos una, es una buena experiencia, de una obra que resulta que resulta también en cualquier espacio. Entonces eso es algo que, que está bueno porque no te, no te limita a, a encerrarte en una sala, a depender de luces o, o sonidos que nada que está bueno que es una obra amplia uh -huh. eh, cómo fue el tema de las funciones cuántas funciones hicieron desde lo que va al año y en, en, en qué en qué espacios digamos los, los hicieron ya recién dijiste parque ecológico uno de esos sí parque ecológico y después en estación provincial estuvimos eh, haciendo seis funciones en vacaciones de invierno y también tuvimos otra en la plaza Islas malvinas y cómo fue la recepción del público digamos se puede decir que es una obra ¿Más para chicos o para adultos y para chicos? ¿Cómo, digamos, cómo se puede resolver el tema del de público y a, y a quién está destinada? Está destinada en realidad es una obra para toda la familia. es eh, Sobre todo a partir de, de chicos de 8 o 9 años para arriba, pero los adultos la disfrutan mucho también. Tenemos buena recepción por parte del público adulto, que también es importante para no llevar eh, a, a los nenes a un infantil que, na, que la pasas mal. Eh, la verdad que se divierten todos y eso está está bastante bueno yo me refería a digamos eh, el, el público al cual está destinada la obra porque como digamos es un sería una no sé si está bien lo que voy a decir una adaptación de juan moreira digamos que puede ser vista como también una obra para adultos como, como... sí eh... no, que en realidad está bueno eh, para mí está bueno hablar de ese punto porque fue algo que en su momento estuvo bastante en, en discusión en el grupo eh, para bien no pero eh, enfrentándonos a eso de, de bueno decir esta obra es un infantil es para adultos qué es lo que queremos encarar también y dándonos cuenta de que en realidad eh, funcionaba funcionaba para todo público definiéndola más un poco como <risa> como para eh, como una obra popular ¿no? lo que tiene la obra para mí si bien nosotros la marcamos dentro de lo que es infantil Más que nada porque un poco, eh, creo yo, si no estoy mal ubicada, eh, el concurso de la comedia en su momento nos hizo eh, encararla más para un lado que para otro. Ahí fue que, que la, la enmarcamos en lo que es infantil. Pero después comprobamos, creo, con las funciones que... que que los más chiquititos, por ejemplo, se enganchan con algunos recursos, algunos procedimientos o herramientas que, que suceden en la obra, y los adultos con algo quizás más del relato que es esto del circo criollo de Juan Moreira, ¿no? Claro. Eh, por eso me parece que es como una obra popular, si se quiere. El, la, el miércoles pasado estuvo Juan Pablo Tomás eh, y estuvo hablando un poco de lo que es, dio definiciones, el circo criollo eh, y esto del actor popular me gustaría um, que definan ustedes cómo se sintieron experimentando digamos ese tipo de, de, de dramaturgia y abordando digamos es, esta concepción del circo criollo bien eh, en cuanto al circo criollo la, la investigación que hicimos que esto empezó el año pasado eh, cerca de septiembre más o menos tenía tres momentos que era las habilidades de los artistas eh, malabares acrobacias la parte del drama gauchesco Y el fin de fiesta, eran tres momentos En la primera parte nos dimos cuenta de que no nos podíamos desenvolver de la manera que queríamos Porque no te, ninguno era venía del palo del circo, veníamos todos de, de la escuela de teatro, de, de otro tipo de actuación Entonces eh, resolvimos, eh, humorísticamente, el circo no está Para directamente representar lo que es eh, la pantomima filodramática de, de la obra de Eduardo Gutiérrez pantomima filodramática Te está tirando texto de la obra ¿eh? <risa> Me sorprende galieri que, que no sé qué pensará usted Parece que los actores leen también Y las actrices están investigando El ciudadano cuando expresa filodramático Se refiere al filo del cuchillo Que se emplea en el drama No, no, no, no, no es eso No es eso Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo podrías definir el término que no, no que recién de, de nos dijiste? Es, es el, el drama de, del gaucho, estamos tratando acá el drama del gaucho de eh, ante las injusticias de las personas como usted, señor, ¿cómo es, Galieri? Sí, le queríamos decir que eh, Galieri es el invitado del día de hoy porque justamente nos sí. vino a hablar de eh, las políticas de seguridad en la nueva gestión de morino Macri este que, Sí, que tuve que... el disgusto escucharlo antes de entrar Sí, una ra... usted puede opinar cuando quiera porque acá escuchamos todas las voces, Galieri. El gaucho es el antecedente del subversivo marxista, maovista, trotskista, leninista. bien Es el enemigo de la civilización nacional cristiana y argentina. No le falta el respeto al gaucho que usted le debe la patria a él. Eh, bueno, bueno, eh, bueno. Eh, es, está hablando difícil no, el, la mesa de hoy, ¿eh? Es que es picado, el, Juan es picado, picado. el Juan Moreira es picado, el Juan Moreira es picado. Quisiera saber, eh, bueno, cómo fue la experiencia de, de participar en la comedia. Eh, Qué sé yo, están contando experiencia de cómo le fue. Que cuente <risa> sí. por ahí. Seguro que vos también puedes opinar bastante no, eso, ¿no? No, ¿no? de hoy claro, claro, claro. hoy está entrevistador. Sí, sí, sí. No, no. no pero eh, para saber después sí. que participás y, y qué pasa. Eh, uy, bueno, eh, fue toda una experiencia, me parece lo de la comedia y un y un aprendizaje para mí porque es la primera vez por ahí los chicos del año pasado también se habían presentado con pirañitas y ya tenían Algún otro recorrido, creo, y, y más ha habido algunos pasos, ¿no? Eh, pero me parece que está buenísimo eh, pasar por la experiencia, el espacio, es, es genial. Eh, y después todo lo de las funciones, el después, ¿no? El, de, el haber quedado como, como una obra representativa, digamos, de lo que es infantiles, y todo el proceso de... de de elegir eh, los lugares a los que queremos llevar también la obra y esa apertura que hay en cuanto a espacios. Claro, porque digo, terminás en, en otros espacios... Totalmente. Eh, no sé si descolocada, pero no habituales a... Claro, bueno, eh, por ejemplo, lo que pasó con la primera función que hicimos en, en el parque ecológico y eh, que fue toda una movida también de repente nos vinieron a buscar llevando las cosas no sabíamos bien con qué nos íbamos a encontrar tampoco habíamos hecho mucha mucha propaganda de, de la función viste porque eh, simultáneamente estábamos con las otras funciones en la estación provincial eh, así que y de repente nos encontramos en el parque ecológico con 100 personas haciéndolo afuera al aire libre con bastante frío pero disfrutando un montón también es otra experiencia eh, digo se, se juntan se juntan todos otros aprendizajes, ¿no? Claro, como... la obra pudo resolver un poco la esto. La obra pudo e, resolver era para adentro y la sacaron afuera. Totalmente. Creo que eso está buenísimo pasar de repente estar en un en un manbete que es como estar dando un montón de funciones, de repente siendo un grupo tan grande y lo que la la dificultad que a veces uno se encuentra al tener que organizar y poner fecha y función teniendo en cuenta que todos estamos con un montón de otras cosas. ¿Te querés ir? Eh, ¿Me quiero ir porque estoy hablando muy rápido? No, no, digo de, de colectivo Teatro Rústico. Ay, no, por favor. Ah, no, no, ¿Parece escuchando. que me quiero ir? No, no, no, no, no. Quería tener la primicia. Ay. Bueno, no sé si querés te puedo dar otra primicia de algo. Ay, qué miedo. No, no, pero es complicado, ¿verdad? Un grupo grande. No, no. Sí, pero lo digo para bien porque a eso iba eh, resolviendo, resolviendo como grupo, ya como familia, digamos, eh, siempre yendo hacia adelante eh, y nada, acomodando, ¿no? Como eso, siempre y, para adelante y eso está buenísimo. Ya que eh, mencionabas la palabra resolver, ¿cómo se encontraron con esta, eh, digamos, no sé, no, no es dificultad la palabra sino como es, ya creo que es parte de elaborar de esto del circo de elaborar con con el, con el público ¿no? como rompiendo la cuarta pared y te, sabiendo que eh, trabajan con chicos y que por ahí hay cosas que están previstas en la obra que no pueden por ejemplo generar la risa y, y que saben que tienen que laburar con eso ¿cómo, cómo se encontraron con, con esta digamos adversidad de, de, de esta parte del circo? Bien, eh, es una buena pregunta Eh, lo que nos pasó es que en funciones vos te vas dando cuenta en realidad de, de cómo manejar eso es un es un lenguaje aparte nosotros como colectivo no vemos es la primera experiencia que hacemos en infantil y es un lenguaje que estamos conociendo nos ha pasado en la gira que que empezamos con esta con esta obra y creo que eh, es comprender qué es lo que también necesita el chico en ese momento si eh, no, no no creo que... Es difícil porque hay veces en los que no creo que sea ignorarlo la, la solución para controlar esos momentos por ahí medio caóticos que nos han pasado. Eh, sí, por ahí legalizarlo, pero no darle mucha entidad a eso. es eh, Va cambiando y eh, además los recursos se agotan. Nos ha pasado en funciones en las que eran... 70 nenes hablando claro te, claro, te interrumpen Y yo tuve que agarrar el recurso De empezar a eh, gesticular Como si estuviese hablando Y estaban en, en mute estaban mudo Y los nenes empezaron a dar cuenta Y querían escucharme Entonces empezaban a callar solos uh -huh. Pero a la segunda que hice eso El recurso no funcionó Porque ya sabían que lo estaba haciendo a propósito Cosas así O, o levantar la mano Para pedir para hablar ah, es algo sí. que, que es reescolarizado le va a pegar digo claro no no no no no pero son recursos viste en el momento uno tiene que, que saber y nosotros nada estamos investigando eso recién bien y cómo cómo sigue esto de decir con esta obra que tenía vacaciones de invierno este como sería el, el, el pre programa no ahora año? estamos desempleados estamos eh, sí por irnos a vivir a la calle a plaza eh, parque saavedra sí, Ah, si sí, nos vamos a malvina claro nada ahora tenemos función el 24 de agosto en la escuela de teatro que es eh, por la comedia Ajá. Eh, es a las 7 de la tarde Y después, el, hoy me estaban pasando el cronograma, eh, el 28 de agosto hay dos funciones, el 6 de septiembre hay otra. 3, 6, ah, siguen 4, durante el, todo 3, el año 4, con funciones. Sí, sí. hasta septiembre vamos, por lo menos las de la comedia las vamos a hacer. Y, y después, y salieron bueno, otras salieron otras en otros espacios también. Y bueno, y volver contacto suplente, pirañitas con los materiales del, del colectivo en sí, eh, eh, somos, estamos todos todo el colectivo está puesto en, lo, en los tres materiales porque de una u otra manera si no es actuando, es, es dirigiendo es asistiendo, es eh, acompañando estamos todos juntos en esto, está está muy bueno. Buenísimo yo quería hacer una pregunta a, eh, eh, me, me da cosa decir general Galieri eh, general, sí pero es yo... un honor llevar el uniforme del pueblo y de la patria señorita Eh... Si le da eso que domina cosa, es producto de ese léxico empobrecido que utilizan ustedes, ciudadanos. Sergio, Pero ¿le rescatar... puedo decir Sergio? No, General. Bien, bien. Eh, general, le quería hacer una pregunta, si eh, tuvo la posibilidad de ver Circo No Está y qué piensa sobre este espectáculo este infantil sobre el circo. En primer lugar, quiero felicitar a los integrantes civiles de este elenco subversivo de hacer una función el día 6 de septiembre, fecha gloriosa del golpe del general José Félix Uriburu al comunista de Hipólito Yrigoyen. Es una bella forma de homenajear a la patria. Pero quiero destacar mi preocupación porque ver a dos jóvenes de la raza aria utilizar... Un arte prostituto y escuchar a una niña aria utilizar una palabra mambete, que no sé qué significa. Quiero, quiero comunicarle que se está refiriendo como arte prostituto al teatro justamente en un programa dedicado a las artes escénicas, es como muy fuerte. Prostituto, le garpan y lo garchan, eso es prostituto. Bueno, muy bien, Le, la, vamos a agradecer a, a Juliano Cabrino y a male Rizzone por haber estado... Disculpen a la presencia, sí, sí, pero sí, bueno, sí, sí. es amplio el programa. Sí, eh, surdito, no te pongas saber. nervioso Vamos a recordar la próxima función De Circo no Está, el 24 de agosto En la Escuela de Teatro De La Plata, en 51, 3 y 4 A las 19 horas Correcto, sí bien Y con estos invitados y con este esta situación Que tenemos con el señor Gallieri Nos vamos a ir a una tanda Y en 5 minutitos volvemos your living no cashing in the Bill of Rights, human army surplus, or a and the end. the max from psicológicamente su resolución Radionauta sonido disonante la pulseada la revista del padre cajade política, sociedad, cultura, deportes. Consíguela en kioscos o suscríbete llamando al 0221 453 2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulceada y en Twitter @lapulseada. Revista La Pulceada, comunicación popular hacia un país con infancia. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? ¿Por esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades? Porque limitará gravemente la posibilidad de seleccionar, guardar e intercambiar las semillas obtenidas en la cosecha anterior. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Escribinos a noalanuevaleydesemillas.com porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Cocina lo de Olga, comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Haz tu pedido 4534776.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 Thank <laughs> you. de de clash y Don Juan Fight de Alabama Shakes. se siente? Ah, uh, viejo, soy un tiro y dónde está la acción. Dígale no a todas esas cosas. Escúchele a Mudville y evite dudas. débil en la 106.3. Seguimos en este tercer bloque de eh, El vodevil un programa dedicado a las artes escénicas. Lo que pasó hace un rato fue eh, Male Rizzone y Giuliano Cabrino, que forman parte del de, eh, colectivo de teatro rústico. Nos estuvieron contando un poco de este, la obra que estuvieron haciendo Circo no está, este, un infantil que estuvieron haciendo en las vacaciones de invierno. Este, y ahora quiero presentar eh, Porque hoy es un programa donde Entra y sale gente constantemente Tenemos a um, Jorge Dudatí ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué Jorge, tal? ¿Cómo muy le va? buenas tardes, querida Gabriela eh, Wittenhouse. Es un gusto realmente poder visitar el vodevil en este, este nuevo acaso, en este nuevo lugar, estando aquí con el querido amigo Agustín Recondo. Muy buenas tardes no, a todos. No, no, él, él no es Agustín Recondo, no ah, está en este momento Ah, ah, es, ah dudaba porque lo veo muy parecido. No, no, Yo soy Juanjo, los dos somos rubios, pero no soy Agustín. Igual esperemos esperemos estar a la altura, yo que soy tan petizo Estamos eh, enganchados con... El payaso Chacobachi está en el aire, podemos escuchar el helicóptero que lo descarga y trae una conversación con un payaso que, bueno, que Gabriela lo podría presentar. Un placer verlo y muy recomendado, nos hemos divertido mucho con él. Bien, eh, en principio merece una, una presentación formal como corresponde. así ¿Ah, sí? Sí, yo creo que sí. Yo quiero presentar este a Fernando Cavarossi, conocido como Payaso Chacobacci. Es el fundador del Circo bachi director de espectáculos y director, director artístico de la Convención Argentina de Circo, ni más ni menos, con, con este rótulo. Eh, hola, Chaco, ¿nos estás escuchando? Sí, soy un payaso de calle, eso es lo que soy, un payaso callejero. Y después hago todo lo demás y me queda tiempo. <ríe> qué, qué bueno, Chaco, yo quería decirte que eh, tengo el, el honor de estar hablando hoy con vos, después de, me acuerdo, mi primera experiencia de haberte visto en el año, eh, ayer estaba sacando cuentas, año 98, eh, verano... No, en San Bernardo. En San Bernardo, con circo, claro. Con el, la, la impresión que me quedó eh, ese día, yo no te puedo explicar. Creo que marcaste este mi destino como eh, artista, eso pasa cuando Eso pasa cuando... Eh, Eh, alguien tiene la suerte de poder ver artistas callejeros que se desarrollen y que puedas... Cuando sos chico ves que hay otra opción, una cosa más humana. Es que Yo cuando era chico decía, para ser artista, que tenés que laburar? ¿En la televisión? ¿En el cine? No sabía que existía eso que un artista que puede vivir al lado de tu casa, ¿no? Que, que también puede serlo. Claro, y, de, y en la calle... Sí, a mí lo mejor que me han dicho como halago fue, loco, yo te vi a vos y dije, si este tipo lo hace yo también lo puedo hacer, es genial. <risa> Este no, bueno, lo que lo que yo recuerdo básicamente de, de del circo Bachi es nada, como una una magia que, que causaba este más en, en una temporada donde qué sé yo, yo era casi adolescente, tendría 12 sí, años. Es representa la libertad, ¿viste? Es mucho más que arte. <risa> claro, el y el era como callejero, para un pibe representa la libertad, para todos representa la libertad. Chaco en ese sentido eh ha sacado un manual del payaso callejero y últimamente vi, porque tengo también... Eh, no sé, sería el, el cholulaje de tenerte en Facebook seguir todas tu, tus publicaciones y tachaste esto de guía o manual del payaso callejero para poner del artista ¿Qué? Sí, porque me di cuenta que servía para cualquiera que quisiera, es un, es un, un manual que es filosófico y ideol, ideológico, teórico y práctico con fórmula, todo, o sea que le sirva a cualquiera que quiera trabajar en la calle después me di cuenta, y que no era solo para el humor el humor ah. era una parte Entonces sí. quedó, era más interesante, ¿no? Bueno, un poco también estábamos en coincidencia con el grupo que estaba antes, que era el colectivo rústico, del cual charlando ellos nos comentaban que, que en las investigaciones sobre el circo criollo y demás, que sobre el espectáculo, eh, sí. decían que habían leído tu manual sobre cómo llevarlo a calle, pensar un poco esa perspectiva. Eh, ¿qué ¿Te ha traído... Que, que has cosechado vos con este con no sé, es, es muy loco saber que sos un gran artista de calle y al mismo tiempo te sentás, escribís una publicación y, y, bueno, y bueno, me gustaría saber es como... ese destino, no, cómo ha sido el, el libro. Es, mira esto es así o sea, yo el libro ya lo tenía en la cabeza hace un montón porque toda la vida me gustó toda la vida mentira, hay épocas y épocas cuando me puse a poner viejo, te pones viejo te pones filosófico, empiezas a pensar qué es lo que estás haciendo, sacás fórmula cuando sos joven es genial porque hay una inconsciencia y haces cosas que nunca harías desde la conciencia pero bueno, hay cada edad y cada yo ya tengo 55, no soy el mismo que los 40 ni los 30, entonces ahora me puse a pensar por qué lo hago, me di cuenta que existían fórmulas, que había una ideología, una filosofía yo qué sé, y el hecho de plasmarlo en un libro, bueno, es claro, es como dejar su mensaje, viste, yo sé que Este, quizá dentro de 500 años de alguien lo va a leer, yo leo libros de magia de en 300 años, ese mensaje de ese tipo de hace 300 años hacia mí, es poderoso bueno, yo ahí me aseguro con un libro de eso, me aseguro poder hacer algo que me gustó, vivirlo desde otro lado ¿no? que dejar un, un porque hay unas, hay fórmulas, el humor tiene fórmulas, el teatro callejero tiene fórmulas y dramaturgias para eso este, y poder eh, analizarlas y después plasmarlas en una en un papelito, o sea buenísimo, yo siento que está buenísimo claro, la palabra es, eh, escribida la palabra escribida ya está rumiada quiero decir, hay un pensamiento no no es que te pusiste a improvisar con con el, no, con no, el lápiz con, de hecho no lo hice solo, lo hice con dos pibes más la, la historia fue así, me hicieron una una nota como un montón que me han hecho pero los chicos esto que eran un grupo Contramar de La Plata me gustó mucho de dónde encaraban yo qué sé, y hablando así entrando un poco más en confianza, tomando un café le, le dicen, ellos me ayudaron muchísimo a hacer el el libro venía de los talleres, o sea, evidentemente no lo hice solo, lo hice con estos pibes, este, y lo importante era la visión mía que yo tenía, ¿viste? que quede ahí plasmada. Bueno, Chaco, te quiero hacer una consulta más eh, para no, para compartir con el público, sé que, que venís de una gira por Europa, donde estuviste presentando tu sí, espectáculo fui una callejero. Sí, fue que me aparecieron unas funciones y unas cosas y fue una semana. Ah, estuvo buenísimo, vine hace dos días, tres días. Qué bueno esto de, de poder viajar, y la, la calle está acá y está en todos lados. Y... ¿Hola? Sí, claro, la libertad física, la psíquica y la económica. Son eh... tres libertades, la física, el mundo está lleno de lugares para lograr. Después, Entonces, bueno, yo ahora después de tantos años tengo un reconocimiento y me pagan el avión y me pagan por hacer lo mismo que antes hacía pagándome yo el avión. Y la cuentan en los mismos lugares, pero este furtivo, ¿no? En tal, en tal sentido, ¿cómo ves hoy la, la calle argentina? Vos que conocés las calles y de otros países reactivó, del mundo. Se reactivó la calle argentina por una cuestión hasta ideológica. La gente salió a laburar a la calle y, y también que se cortaron un montón de laburos para los artistas, sin duda. Entonces, bueno, hay que volver a la fuente. ¿Y, y vos sentís que están corriendo a los artistas de la... Primero que la calle se está nutriendo de nuevos artistas, pero ¿cómo, calle, ¿cómo se los o sea, trata? Hay, una cosa es que los artistas están saliendo a laburar por todos lados y una cosa es capital, otra cosa es provincia, hay lugares que son que ya es una tradición, está más que bien con el municipio, capital es un desastre, no se sabe si sí, si no, te piden, que dicen que te dan un permiso, pero el permiso nunca está claro, muy pro, muy como labura el pro. Que arrancan de la plaza. Sí, bueno, se viene un tipo que supuestamente es el cuidador de la plaza y te pide un permiso. Pero a veces lo hacen en unas plaza y en otra plazas no lo hacen. Es como una cosa media rara. Chaco, eh, yo te quería hacer este, una pregunta. Eh, un poco ayer estaba mirando... Este, la película esta que hiciste solo para payasos sí, De, de, de Cholula me, me copié a, a verla Martelli, total es loco Y aprovechó la convención donde hay 500 payasos viviendo una semana Y filmó esa película eh, Excelente, la verdad que no no, no la es pude terminar peligro, Llegué a la mitad, pero este no, la tengo que terminar lo bueno de, que de que ver Es, es que se lo digo. es un registro de la, Porque todos los que estamos ahí no somos actores Que hacemos de payasos, somos payasos Entonces hay un registro de la época Que eso es lo maravilloso de esa película Más allá de que la historia es linda Lucas es un gran director Está muy, muy interesante. Eh, con respecto a eso, un poco estaban viendo, y también como que sos un poco el mentor de lo que se definiría como el fenómeno del nuevo circo este en la Argentina. Claro, no, es que el nuevo, el nuevo circo es el nuevo artista de circo. Eso es, ¿viste? No es una cuestión estética, porque todo se va mezclando. este Es hasta casi una, una cuestión ética, porque aparecen un montón de personas que no vienen del circo Y de y bueno lo que hace enriquecer el circo de una manera maravillosa porque hay el circo tradicional de un circo que venía medio aburrido con cosas que, que eran la misma hace 50 años esa reno, y ese artista que era el hijo del hijo del hijo quizás no le quedaba otra que hacer eso y no la verdad que no se desarrollaban aparecern un montón de gente aparece en el circo solo que era un grupo callejero y ya que se viene gente que llamaron gente aparecía el tipo de la danza el de la música el de yo que sé y Y ese es el nuevo circo, es el nuevo artista, ¿no? Claro. ¿Cómo cómo podrías definir un poco al nuevo artista? Es un tipo que viene de otro lado, que viene del teatro, de la calle, de las de las artes de todo tipo y que se mete en el circo porque el circo cobija todo. Y ese no hice esos números antiguos a partir de también una gran este bueno, lo que creció mucho las luces, el sonido, o se hace Eso la vez es el nuevo circo, no es el circo tradicional, y es clarito, hay un nuevo circo que es una porquería, otro bastante más lindo, para algunos son aburridos, muy pocos son circos que el humor critique o denuncie, muy sí. pocos, todo es para entretener. Te le tiene que gustar a vos, a tu abuelita, a tu renita, todo le tiene que gustar a todo el mundo. Yo dudo del arte que le gusta a todo el mundo. Y, y vos como como artista te considerás que sos un, un artista que digamos eh, de denuncia, de que tiene como una función social, pero que Pero no tengo una función social, pero yo creo que hay, mira, el, el, el circo, el payaso es arte y entretenimiento. El arte se eh, creció, o sea, se inventó para delir, para delirar, para denunciar, para provocar, para yo qué sé, este, el entretenimiento es entretenimiento y el payaso son las dos cosas. Si vos haces solo entretenimiento, eso es un payasito un espectaculito, yo que sé, solo entretenimiento le gusta a todo el mundo, ahora si vos ponés una visión personal del mundo Este, estás diciendo algo, que eso es lo que hacen los artistas bueno malo, comprendido incomprendido o sea, no sé, qué arte ¿no? Uh -huh. eh, Chaco, te quería presentar eh, a nuestro invitado de piso del día de hoy es Jorge Dudati, que es un alumno de la Escuela de, de Espectadores de Jorge Dubati claro, me imagino, me imagino imagino claro. y eh, te quería, estás muy ansioso por hacerte este una pregunta dale, dale, bueno, claro te quiero sí, saludarlo estoy... este, Estival, ¿qué tal este, Jorge? ingeniero, Chacovachi eh, realmente es un placer, placer, claro, placer, claro, placer el ingeniero el ingeniero ah, nos recién eh, nos enteramos no me voy a dar lugar ahí, porque él es un prócer este, eh, dígame ingeniero este dígame. usted sabe que analizando el otro día un interesantísimo libro de del siglo 17 de Agustín Rojas Villalandro El viaje entretenido él eh, clasifica ocho tipos de compañías de teatro ambulante, ¿no es cierto? el burulú, el ñaque, la garganicia el cambaleo, la garnacha la bocinanga le farando Dios exacto ingeniero yo quisiera no saber lo está eh, eh no no está registrado en mi memoria querido ingeniero en base a las, en las enseñanzas de Dubatti yo quisiera hacerle justamente eh, este tema del arte callejero ¿no es cierto? Es un arte muy muy introspectivo, muy muy hermético, muy cerrado, ¿no? Como como un teatro sin público, ¿verdad? Al revés al revés, es un teatro, teatro lugar, con mucho mi... público y un público muy variado, a diferencia de un teatro donde es un colador y el público tiene un target todos parecido, porque según dónde está el teatro, según cuánto vale, a la hora que es, hay un tipo de público. En cambio, el teatro de calle es un teatro... Para público, de verdad. Ah, entonces estoy dudando, ingeniero, disculpe. ¿Y cómo puede, digamos, la, la maravilla de combinar, eh, eh, digamos, la ciencia de la ingeniería y, y el payaso? ¿Cómo puede poner en práctica la, la, la hilaridad de Boyle y Mariot eh, eh, volcada hacia la expectación del payaso y hacia el público, ingeniero? el tal de disculpe de Dubatti. Dubatti, Dubatti te bien porque me parece notaba que era una pelunga, una pregunta buenísima para contestar, pero estoy viejo y sordo. Ah, y no, el no, no, no bueno, bueno. hace que este no termine de Le, le, le reitero con mejor sí, favor, articulación bien, alto, mi querido me a... ingeniero decía, ¿cómo puede combinar tan maravillosamente el arte de la ingeniería combinar un Boyle y Mariot con la actitud física del payaso y llegar al público con una ciencia dura y una ciencia humanística como el arte ¿usted dice que yo hago eso? y si sí, ingeniero, ¿no es ingeniero usted? pero que bien, <ríe> sí. Sí. Bueno, lo, yo, ya que estamos, lo felicitamos todo Chacobachi, porque no sabemos bien qué hace, pero si hay algo que hace, es, es encartar encantar al público, que lo recomendamos, está dando voy vueltas por La domingo. Plata. Escuchame, voy a estar el domingo ahí en, en La Plata, a La ah. Gorra, en Meridiano, 5, ahí en la estación de tren. Sí, sí, eh, sí, sí. Sí, en 1 y de grano 80. No, en no. 17. Ah, ah, ah, perdón, 17. no, no. 17 y 70 No importa, pero es ahí en una estación Un lugar maravilloso que tiene una feria artesanal Hay unos barcitos Es una vieja este, estación de tren Recuperada, pero hace muchísimos años Por los vecinos y he hecho centro cultural Es una maravilla Yo voy a estar 3 y media y Macu hasta a estar 4 y media Ah, buenísimo bueno, eh, También supe que estuviste por el Parque Saavedra as, eh, Apoyando la causa Porque se había quemado la biblioteca eh, sí. Popular que hay dentro del Parque Saavedra Eh, también un, un gesto, qué sé yo, si no no lo dice nadie, ¿viste? Y está bueno de dar estas estas noticias. Sí, sí, sí, está buenísimo. Qué <risa> lugar hermoso es el de la biblioteca, qué lugar mágico. La biblioteca del otro lado del árbol, sí. Al lado del, árbol, del otro lado del árbol, sí. Eh, Chaco, ¿y qué, qué, qué estás haciendo con respecto a lo que es eh, a lo que es o lo que fue el, el circo Bachi? Eh No, eso... y el circo Bachi terminó. Fueron 12 años maravillosos ahí en San Bernardo, pero ¿sabes qué pasa? Cuando te va muy bien, había muchos celos de los teatros del lugar. ¿Viste lo que era el circo? Porque vos me viste en la plaza, pero después nos ¿Sí? fuimos ahí al lado de la estación de servicio y y llegamos a, a hacer dos funciones de mil a, de mil personas por noche, uh -huh. eh, todas las noches de una temporada, y eso fue muy... este causó muchos celos y los mandaron a otro lugar y ese lugar no era tan bueno. Y yo me cansé de jugar al circo porque yo jugaba al circo, era, o sea, no, no el cirquero es otra cosa, un tipo que le la vida. Yo lo hacía dos meses al año con mis amigos artistas callejeros que no dependen después del circo. Y era un amor de verano, por eso era tan bueno. <risa> Comenzaba en diciembre, terminaba en marzo, todos sabíamos que era así. Bien, eh, Chaco, te queríamos agradecer por, por haber estado acá en, en el Bodeville, que es un programa que hacemos desde la Ciudad de La Plata dedicado a las artes escénicas. Y mm, te quería eh, decir, si nos querías decir brevemente, una recomendación, digamos, a, los, a, los, a quienes hacen arte callejero, eh, teniendo en cuenta este, el, el, los tiempos de hoy, ¿no? Como que, ¿qué recomendás a, a quienes...? Están... No, yo, yo qué sé, hay muchas formas de pelar una naranja y de hacer las cosas. Eso es muchísimo A mí la verdad me gusta el, el tipo que critica Vuelvo a insistir, o sea, primero tenés que aprender El oficio, tenés que aprender a entretener Divertir, asombrar según tu disciplina Yo qué sé, no sé Después tenés que transformarte en artista Para transformarte en artista, bueno, malo, reconocido reconocer La diferencia que existe es con un artista Que el artista crea y desde él O sea, el punto es ese Tenés que aprender a denunciar A delirar, a criticar, a jugártela A hablar desde un lugar, no desde cualquier lugar ¿Sí? Este... Y eso está bueno, porque si uno va a transitar esto toda la vida, tiene que reinventarse, o sea, eso es así, entonces, este, yo lo que digo es eso, uno tiene que gustarse, tiene que hacer algo, por el humor sirve, el humor y el teatro de calle sirve mucho más que para subsistir, uno mismo. Bien. Bien, Chaco, muchas gracias, te agradecemos. Yo personalmente eh, te agradezco por haberme marcado el, el, el, el destino eh, ese ah, ese verano muchísimo. en San Bernardo. <ríe> y te esperamos el domingo eh, este domingo en la vieja estación a las 15.30. Sí, yo voy a las 15.30 ahí en Meridiano. En Meridiano V. Sí. Muchas Abra gracias, Chaco. Un abrazo grande, Ustedes ingeniero. Eh, eh, lo esperamos, me ingeniero. Mando un abrazo grande. Gracias, Chaco. Adiós, Hasta luego, che, nos vemos por ahí. Y así se fue... The beef. Y lo que estábamos escuchando era tanto tiempo esperando y volver a verte del Nati Combo. Mañana en Radionauta. Al sur del río Bravo. A mí me gusta ver a los latinoamericanos y a las latinoamericanas en movimiento para recorrer América Latina y el Caribe. Esos señores del poder piensan que son los iluminados. Bien rico viene de Sopetón. todas las noticias, las culturas y las raíces. Simboliza la solidaridad, creativos uniéndose, senti pensarnos latinoamericanamente, rompiendo las estructuras. Hay un mundo más allá del nuestro. ¿Por quienes venimos a luchar? Al sur del Río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Jueves, a las 12 del mediodía. FM 106.3 Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3 Radionauta.com.ar Echa un vistazo a este tiro Deja de molestarme viejo A la hora del cuete No hay nada mejor que escuchar el bodevil <risa> Seguimos en el Bodeville, un programa dedicado a las artes escénicas lo que pasó hace un rato fue la entrevista con Chaco bachi eh, uno de los referentes eh, del, del digamos de los del arte callejero eh, y ahora estamos en este nuevo bloque con eh, soledad morales que es la directora de el cumpleaños una obra de payasos hola sole hola cómo va ¿Cómo va? Acá muy bien. bien, en este programa dedicado un poco a lo que es eh, el arte callejero y el circo, por eso este te hemos convocado para que nos cuentes un poco sobre mm, esta obra tan linda este que, que fui a ver el, el viernes y la que me reí muchísimo, bien. muchísimo, y que la recomiendo, que la vayan a ver este, este viernes en Teatro Estudio. Bueno, eh, Bueno, Sole, ¿cómo fue un poco, cómo surgió esto de El cumpleaños, una obra de payasos? Eh, bueno, primero voy a decir que me pusieron después Chacobachi, <risa> así que estoy como muy nerviosa por lo que voy a decir. Eh, no, bueno, y la obra surgió, en realidad nosotros somos un grupo que venimos entrenando hace bastante con varios maestros de, de referentes del clown, y bueno, nos juntamos a entrenar juntos, y la idea del cumpleaños salió como una idea más, como decir, bueno, hagamos varios ciclos con ideas simples, y, y salió el tema del cumpleaños, porque también justo había dos compañeras que estaban trabajando sobre una escena que se llamaba el cumpleaños de Godot, que lo esperaban y nunca venía, eh, entonces fue el cumpleaños por decir algo, por decir la pared, dijimos el cumpleaños, y de repente se fueron empe a empezar a armar estos estos pequeños micronúmeros que, que, fueron, que están apareciendo, que están en la obra, y... Mmm, Y ya no no era algo tan simple sino que empezó a complejizarse un poco más y bueno terminó siendo siendo la obra que, que ha mutado mucho desde que estrenamos hasta ahora eh, creció muchísimo eh, es, es un poco así el proceso somos como una compañía que está también in, investiga sobre un poco sobre el clown sí. sobre el payaso y bueno con la obra seguimos investigando Yo, en eh, lo que más me asombró de estar del lado de esta espectadora es que eh, Cómo, cómo logran trabajar con esto de la risa en el espectador uh -huh. y hasta cómo ustedes mismos se asombraban de lo que generaban en el público. Y había también como mucha risa reprimida. Lo que yo notaba era que este con mucha gente tentada, porque había situaciones que realmente generaban eso, y mucha gente que, que reprimía esa risa. ¿no? Y a veces eh, sí, es difícil. cuando Justo encima esa función no fueron muchas personas, entonces hay veces que la gente, por no reírse a boca de jarro, se queda. Es como cuando... En realidad lo que pasa es que estás está riendo sobre sobre al, algo terrible que le está pasando al payaso no porque en realidad al payaso le pasan cosas terribles y después uno va empatizando con eso que le pasa no entonces es como cuando te reís de una señora que se cae en la calle no, no te comprimir así como si no no me voy a reír pero pero hay algo ahí en lo cómico de esa tragedia que acaba de suceder eh, que bueno que, que es un poco eso que reprime no esa cosa de Ay no no no me voy a reír porque no está bien reírse socialmente eso no no se ve bien ...piden reírse de alguien que le está pasando algo espantoso, ¿no? Claro, justamente lo que yo notaba es como que iba decreciendo el tema de la risa, cuando ya habilitaban eso de que todo era así como eh, terrible Totalmente. y obfis, <ríe> y se trabajaba mucho con las obsesiones de estos personajes y lo que no podían hacer, y es como que la risa iba ya, se iban relajando y ya te tentaban de cualquier cosa <risa> sí, Ya era ya parecía uno y ya se reían ¿sí? <risa> que era, era, era, Había apariciones que ya siempre se prendió la luz y ya eran muy, muy graciosas sí. eh, Justamente te iba a preguntar eso, ¿cómo Eh, lo que pude observar era que se labura mucho con la complicidad del público, lo que hablábamos con los chicos del circo no está, uh -huh. este, y que cuánto hay de improvisación ahí dentro de la estructura que tiene la, la obra. Y bueno, el payaso tiene un lazo casi de sangre con el público, no, no puede trabajar si no es con el público, ¿no? Y... Mm, Y hay va o sea hay varios momentos que uno está como ahí improvisando también dentro eh, todos los números tienen un esquema una estructura islas a donde van llegando ellos pero pero siempre tienen que estar en un gesto con el otro no es un poco como se trabaja con el payaso siempre es un gesto con el otro y, y, y hay bastante de improvisación en el número de, lo, de, de los banderines hay un número donde una de las payasas se acerca al público la eh, eso es un poco a improvisar y ver también amasar un poco al otro porque a veces es difícil que se te vayan acercando i y, y es casi es casi imposible no trabajar con el público uh -huh. es, es así el payaso tiene que trabajar con el público claro es eso y desde desde tu rol eh, de directora de este proceso cómo se va construyendo en este caso más allá que se ve como cada cada clown tiene su, su número uh -huh. no si sí. eh, ¿Cómo se va eh, construyendo, digamos, el, el, el proceso de cada personaje? Eh, ¿Ellos ellos te, te proponen a vos su propuesta y, y ahí lo van entablando con, con la dramaturgia de la obra? ¿O vos vas dirigiendo en cuanto a...? ellos, a mí me gusta decir más que coordino por eso mismo, porque es como que ellos traen lo que quieren trabajar, eh, y de ahí se va como haciendo un proceso de ida y vuelta, ¿no? Bueno, vamos a trabajar con esto, y, y de ahí vamos ajustando y trabajando y armando el número, es es mucho también de lo que ellos traen, y de lo que ellos asocian y de lo que ellos tienen eh, cómo se trabaja, no es que yo digo, uy, se me ocurrió armar esto, como, no me sale tampoco trabajar así, pero claro. me sale trabajar más con la carne del otro y estar ahí con ese otro y, y bueno y juntos armar porque además lo que está bueno que, que se ve en la obra es que hay una estética digamos que es la temática del cumpleaños uh -huh. que aborda todo a toda la obra pero que a la vez este cada uno tiene su, su parte donde se luce eh, y con respecto a la estética también se ve que hay como algo muy muy muy bien está muy como muy bien pensado y organizado el tema de, de, de ya te, te digo como los colores, este sí. es como un cumpleaños pero eh, todo como me dio la sensación de como muy muy pensado en cada, los objetos chiquititos, como todo muy muy ahí Sí, este, eso eso me idea que fue que fueron trayendo cosas y que fueron trabajando eh Eh, fue digamos como que cada uno ay perdón me, me hiciste haciendo, me hiciste perder con, con tu estoy haciendo señas con que tu esto, señas esto es radio entonces, como... no, no, que no se me escuchaba no sabía si se si me ah. escuchaba pero estabas hablando de la estética de la estética que, que son unas obsesivas estás diciendo somos unos obsesivos pero hay una que es más obsesiva que es María Eugenia Molinuevo la, la voy a tirar para adelante que ella fue la que ella es artista plástica entonces ella fue la que nos, nos, nos guió un poco más en esta idea de bueno tales los colores son colores pasteles, los objetos tienen que tener esos colores, los vestuarios tienen entonces ahí como que fuimos armándolo eh, y, y y sí queda esa esa obsesión de hecho en el programa ahí está bien detallado que las obsesiones estéticas son de ella. Claro. Eh, de hecho, utilizan como objetos con los que todo actor quisiera jugar. <risa> sí, sí, sí, sí, es así. Eh, pero bueno, sí, eso fue armado y pensado mucho por ella, que, que estuvo ahí como muy en, en lo plástico, en la imagen, y, y que la verdad que, que hace, que, que, que conforma un espectáculo perfecto. Bueno, no voy a decir muy lindo porque soy la directora, pero es muy lindo. Está bien, está bien. Nos gusta este este rol de, de las directoras, ¿no? También que hablábamos de... En el programa tratamos de hablar con, bueno, con gente que está coordinando o uh -huh. dirigiendo. Yo dejaría la dirección, aunque todos coincidan con esto de que, bueno, en realidad es la coordinación de un grupo loco. Pero... Y qué bueno la presencia de la mujer. El elenco, recordámelo, en su mayoría son todas mujeres, ¿o no? Eh, está Sí, somos Aldana Zoréi, Emilia Iacobino, Agustina Bermúdez, María Eugenia Molinuevo y hay dos hombres que son Sebastián Loinás y Diego Leandro, que se, se incorporó después de la obra, Diego. Pero sí, que somos sí, sí, casi lo, todas Dieguito, mujeres. Claro, y hay eh, creo que el espacio del humor en la mujer que que es otro humor que, que a todos los, los que estamos en, tanto espectadores como públicos, nos hace muy muy bien ver ese humor. Eh, ver, digamos, esas sutilezas, eh, y me parece que el clown es un lenguaje donde, donde se expresan y, y muy bien. Sí, sí, cada vez hay como, el humor en realidad a veces está muy como muy conformado por hombres, ¿no? Y a veces es difícil para las mujeres meternos un poco por ahí y, y también pasa en el mundo de los payasos, ¿no? Siempre en general se ven como referentes más más hombres y, y de hecho ahora está como viniendo, va, va, hace unos años, ¿no? Como que esta idea de la mujer payasa que está ahí, que se pone al frente, eh, está ahí bien bien vigente y, y está buenísimo está muy bueno tenemos como yo no creo que sea algo como de, de géneros directamente no como que el hombre tiene un humor y la mujer otro pero Pero, pero sí está bueno tomar como un poco el toro por las astas y decir, che, nosotras acá ta también podemos, no, claro. podemos hacer humor. Sí, no, no sé si es exclusivamente de género, pero como que hay ciertas cosas que se ríen, que, que tienen otra sutileza, sí. o al menos a mí me pasa que soy un cavernícola, y no, <risa> pero disfruto mucho de esos momentos y, y en general lo veo más en, en amigas que bueno, con amigos. Esto. Sí, puede ser, eh, puede, puede ser. Yo lo que te quería preguntar, Sole, es si esta es tu primera producción como, como directora. Eh, sí, eh, es la primera. Y que nos cuentes un poco cómo, cómo viene tu, tu, digamos, tu carrera, este porque además sos, sos actriz y, y sí. vivís haciendo ot otras cosas. Sí, soy actriz, egresé de la escuela de teatro. Eh, hace Hasta hace poquito estuve en el match de improvisación, también haciendo impro ahí, metiéndole a la, a la mujer del humor, que a veces es difícil, y más en ese territorio. Eh y y ahora estoy otra vez coordinando dirigiendo también a este grupo eh en en otra producción que estamos queriendo ver si la vamos a poder mostrar aunque sea fin de año. Eh ¿Y qué más que estoy? que más estoy haciendo? No, estoy muy en el mundo de, de la payasa. Eh estoy muy ahí metida. Está dando talleres. Estoy dando un taller de entrenamiento de clown que es para gente que ya tiene experiencia, como entrenar un poco el estado, estar ahí armar un poco el los números, eh, que son los lunes. Y después también estamos con Euge, una de las de las chicas del elenco, eh, haciendo un taller de armado de números, que es un poco más específico sobre, bueno, armamos un número, lo llevamos a una varieté, y se, se ve qué pasa ahí con eso. Es un poco bastante obsesivo ese taller. Eh, me gusta el lenguaje del clown, me gusta el humor, el, el clown, el payaso, me gusta el humor. Y creo que una de las claves de... He tomado por ahí alguna clase suelta, me gusta. Pero es esto de reírse de uno mismo. Como qué saludable que es para la vida. Che, riámonos un poco más de nosotros, de nuestras imbecilidades, nuestros errores. Totalmente. Y me parece que, que, que es... que Por eso... Cuando me comentó gabi que había ido a ver la obra de ustedes y que había vuelto muerta de risa y con, y con esa excitación que también queda en, el, en los cuerpos, ¿no? De, de reírse así. No, porque además la, la contaba y me seguía riendo. ¿no? Claro, Pero sí. estaba ¿no? que y lo que había... Y me Y lo mismo es nos no sucede cuando vamos a ver a algunos de los artistas que, que hoy pasaron por acá, ¿no? Qué bueno que es el humor... Eh, en cualquier momento incluso en una fecha patria incluso no sé eh, en, en la cena de tu casa el humor como el, el, el humor es motor, el humor, el humor es sanador eh, y para mí el payaso es sanador también ¿no? porque uno viene eh, digamos uno está configurado socialmente como hay cosas que esto no lo puedes hacer esto sí esto no y el payaso trabaja con el error con el error todo el tiempo por eh, ciento trabaja con la tragedia de uno mismo con las dificultades hay un maestro que se llama toto castiñeras que que dice está buenísimo no porque en uno de sus entrenamientos decí, él decía la debilidad hay que tomarla como fuerza teatral y eso es hermoso también no pensarlo así como bueno no, no tengo que salir a ganar el payaso no sale a ganar el payaso no es ganador el payaso pierde pierde pierde y en el bien y en esa, en esa batalla en la que pierde lo que está haciendo con el otro, con el público que está empatizando y que uno dice sí, ¿no? me pasó que me reí un montón es que en realidad el público está diciendo ese es un boludo, pero yo también soy un boludo, ¿no? Se identifica completamente, hay un trabajo de empatizar y, y yo creo que eso también libera siendo espectador creo que sí no sé, creo que sí eh, Sole, eh Nosotros queríamos someterte no. eh, a un segmento que tenemos en, no. en, en esta parte del programa que se llama ping Pimpón Surrealista. Eh, como ¿Tenemos tenemos una cortina especial para, para este segmento? Dice, este es el momento del Pimpón. ¡Surrealista! <risa> Ahí está la no, no, cortina me... improvisada. <risa> no, estuvo no, muy bien esa cortina. Me tengo que, que poner a trabajar, ya lo sé. Este... Vamos con, con el ping-pong entonces para someterla a soledad de Morales Me da mucho nervio Esto es así básicamente sí. sin sin pensar Lo primero Bien. que se te viene a la cabeza Bien. Empezamos Y vos podés reponer cualquier cosa también También, también hay, hay opción libre Shakespeare o Molière ah, Qué difícil, eh, Molière Pelado, Peludo o Eugenio Barba <risa> eh, Barba El Cascanueses de Urlesaga o Cine con wanda nara el caer caja nueces. ¿Chinchulín o morcilla? Ay, ¿Morcilla? ¿Realismo grotesco? Grotesco. ¿Arriba del escenario o abajo del escenario? Ay, ¿no puedo decir las dos? Rápido, rápido y sin Arriba. pensar. ¡Arriba! ¿Proponer o recibir? Recibir. ¿Bolitas? ¿Payana o elásticos? Payana. ¿Pan con manteca y azúcar o arroz con leche? Pan con manteca. ¿Cebollo o mandioca? Mandioca. ¿Chiquititas o grandotas? Grandotas. Campo. ¿Platea o palco? Campo. ¿Me tomo unos mates y ensayo o ensayo y me tomo unos mates? Ensayo y me tomo unos mates. ¿Corto para la facultad de cine o viaje en Talp hasta Ranela? Eh... <risa> Ese es terrible. Creo que... Corto para la Facultad de Cine. Ah, no, querés ir, quedar no, bien, tienes que quedar voy bien. ¿Tarareo o si lo sabe, cante? Si lo sabe, cante. ¿Leer o escribir? Escribir. ¿Al frente o por la tangente? Al frente. ¿Juan Moreira o la Coca Sarli? La Coca. ¿Yudo con Tito Cosa o Paddle con Estebanés? Eh, sería muy gracioso con Estebanés, te digo. Eh, no, con Tito Cosa, <risa> vamos con Tito Cosa. <risa> ¿Rayuela o El Mundo de Mafalda? Rayuela. ¿Cena con Moria o té con Franchella? ¡Cena con Moria! <risas> ¿Kentín Tarantino? ¿Emir Custurita o Leonardo Fabio? Eh, Fabio. ¿Drama o comedia? Comedia. ¿Truco? ¿Con Sprecherwood o Jenga con Bartís? Jenga con Bartís, pero de acá a la China. <risas> bien, bien. Y de esta manera... Terminamos este bloque y nos vamos a una tanda. Sí, ¿vos te quedás? Yo me voy, así que me tengo que... Hoy no voy a cerrar este el programa, así que te dejo encargado a vos de cerrar el Bodevil. Lo dejo en buenas manos. Eh, quiero despedir a yo me quiero despedir en realidad <risa> de, de Soles Morales por favor. y de nuestro nuestro compañero Jorge Dudati, así que yo los, los dejo acá acompañado por Juan Josuker y los veo el miércoles los, los, los, los, nada, les hablo. Ponerle <risa> <miércoles risa> que bien. Ponerle me gusta al Facebook. Obvio, pónganle me gusta. uno de estos conos de la memoria cuando regreses a tu cubículo. Huelen uh, huelen a incienso. Radionauta. Sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta. FM 1063. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión gráfica y diseño. Facebook del olga productivos o escribinos al mail laimprentadelolga arroba gmail punto com imprentadelolga imprimimos tus ideas ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque sólo podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en un registro y serán penados quienes realicen el libre uso de semillas que existe hasta hoy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 La revista del Padre Cajade Política, sociedad, cultura, deportes Conseguila en kioscos O suscríbete llamando al 0 2 453 25 16 www.lapulseada.com.ar Seguinos en Facebook Revista La Pulseada Y en Twitter Arroba La Pulseada Revista La Pulseada Comunicación popular Hacia un país con infancia En el aire FM 106.3 FM 106.3 Desde la ciudad de La Plata transmite Radio Nauta ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! FM 106.3 El Bodeville en la 106.3 I'm a scary gargoyle on a tower That you made with plastic power Your rhinestone eyes are like factories far away We're the paralytic dreams that we all seem to keep Drive on engines till they weep will future pixels in factories far away So call the main from the beach show pod is now washed up in bleach The waves are rising for this time of year And nobody knows what to do with the heat Under sunshine pylons we'll meet while Rain is falling Like grindstones from the sky Le está hablando la locuta. que tal? Buenas tardes para todos aquí en el Bodeville. Un gusto saludarlos. Eh, a ver, vamos a ver qué nos dice nuestra operadora. ¿Cortamos? ¿Cortamos? Oh, no. No puede ser. No es posible. Oh, cielo, me han engañado. Mi grabación pudo haber caído en manos extrañas. A la hora del cohete... No hay nada mejor que escuchar el vodevil. Es Continuamos en el vodevil todavía no son las 7 menos cuarto, estamos en el aire de las 106.3. Me acompaña la locuta, eh, el locutor aquí designado, ¿cómo le sienta el aire la locuta? Eh, me sienta muy bien, yo quiero aclarar que soy eh, de la Escuela de Teatro de Locución, de la Lomir, y es un gusto estar acá con ustedes y con esta hermosísima actriz que nos acompaña, y contigo querido amigo. Eh, y yo realmente quiero decir lo siguiente, me impacta la presencia de Gran Malvina Morales... Es una, una mujer hermosa, pero tiene esa, esa mística no, de Ana, no, no, no, Ana no, no, Mañán, ¿no? No, no, disculpe, no, no, me, llamo, no me llamo Gran Malvina. No, no. No, Sole. Ah, ah, me confundí de, soledad, de soledad. Isla. y la Soledad, Gran Malvina. La... No. Ah, bueno, bueno, pero bueno. Pero no importa. Sí, soledad. soledad eh, bueno, bueno. No bueno, se siente ofendida. No no, no, no, está bien, Yo, creo que no te, te has ofendido. No, no, no. Bueno, Venío, so, sí, perdón, adelante. Veníamos hablando en este programa El Bodevil, está en el aire, como les contaba la locuta, Sole Morales, no Malvinas. Sole, Soledad. gran, gran Malvina, me de Soledad, isla. que es la directora Bien. de El Cumpleaños, eh, coordinadora de un grupo hermoso de payasas. Que y payasos y payasos. Y payasos y payasos, sí, no. porque esto es el género. Payasos y payasas, no eh, nos discriminen también a los hombres. Que va a ser el viernes a las 22 horas en el Teatro Estudio, sí. ahí, 3 y 40. Última función del año, así que vayan. ¿Última función del año? y sí, vamos a hacer esta última función. Vamos a ver si para fin de año hay alguna sorpresa. Pero última función del año, el cumpleaños, seguro. sí Hay que reservar. Hay que reservar. Sí, reserven. Reserven así nosotros estamos tranquilos cuando estamos bien, ahí. Bien, estamos bien. tranquilos. Oh, va a venir tanta gente. Correcto el pase. ¿Cómo ustedes ya se vienen presentando en el Teatro del Estudio? Venimos haciendo funciones desde hace dos años, más o menos, ya con el cumpleaños. Estuvimos en la escuela de teatro. En Teatro Estudio eh, fue nuestro estreno. Eh, y después fuimos pasando por distintas, salas, el viejo almacén, la escuela de teatro. También estuvimos en una función especial el año pasado en la sala de la Facultad de Bellas Artes, claro, en el auditorio. En la esquina, la auditorio. Ahí, exactamente. Y esas son como las salas en las que vamos, estamos yendo porque en realidad nuestra obra tiene como algunas consideraciones técnicas como de luces que utilizamos que es necesario... Que sea una sala especial, medio caja negra. Bueno, claro. ya la vas, el viernes la vas a ver. Sí, eh, le invitamos eh, a todos y a todas los, los radioescuchas que están del otro lado. Eh, si quieren reírse y pasarla bien el viernes a la noche, Exacto. ¿por qué no? Eh, ir a ver el cumpleaños, una una obra para divertirse. Una pregunta con respecto a esto. Eh, vos hablabas de especificaciones. Especific Dades, especificaciones, necesidades, para hacerlo más fácil y no trabarme, algunas necesidades <risas> técnicas de, de la obra. Eh, es, ¿Es esta escuela, digamos, de, del payaso que a veces ne, necesita esos momentos hermosos? Se me ocurre, por ejemplo, la escuela de los payasos rusos, sí. Slava Polulin. No es sé si la, lo digo bien, porque sí. mi ruso últimamente <risas> no, no, ha, ha decaído. No, no te preocupes que el mío tampoco. <risas> Pero es como... Un payaso que al mismo tiempo es hermoso, es tristemente bello. Ajá. Sí, bueno, algo de la tragedia, ¿no? Bueno, lo que hace es Lava, es eh, fantástico. No hay no, no hay mucho para decir de lo que hace porque se resume en, en un trabajo hermoso. Eh, y además lleno de magia. Es es muy lindo, yo tuve la suerte de verlo y la verdad que es, es emocionante. Y sí es verdad que hay veces que... Que es necesario, si sí, no, esta, esta idea de la luz, de las las cosas de las especificidades técnicas eh, que se necesitan también para, para el payaso. Eh, contrario a lo que sería el payaso de calle, como es Chaco, que no, él claro. necesita, necesita solamente estar él, su tripa, y está ahí súper proyectado. No quiere decir que el payaso que está más en el teatro no, no lo sea, pero... No, no, claro. Incluso hoy hablábamos con la gente del circo... No está, que uh -huh. hacen circo criollo Y nos contaban de que bueno de que, que si bien las mejores funciones Las habían tenido en lugares cerrados No sé si las mejores, pero muy buenas funciones eh, También se han podido adaptar porque el trabajo lo necesitaba afuera claro. son dos lenguajes distintos son sí eh, son pero a veces la magia por ejemplo la máquina de burbujas en la calle pierde sentido y un decirlo? poco un poco sí sí bueno lo que hace es lava también qué sé yo con, con la máquina final y esa y esa nieve que sale perdón si alguien no la vio le acabo de no, contar el final lo podemos <risa> colgar ahí lo vamos a colgar en la página del bolivil eh, sí, porque lo podemos, es una linda está, referencia está bueno. eh, eso claramente en la calle no, no se podría hacer Claro. O sea, si se podría Tendría otro efecto completamente distinto claro, claro, Bueno, claro. bueno un gusto Bueno, un gusto que, le... que, que, que me hayan acom me acompañado a mí no, no sé si querés contarnos algo más Sobre sobre la obra a la que estamos invitando No, que, que vengan a verla Ya conté mucho que Me gustaría a verla. que es muy que leas lo que, lo que trajiste sí, lo te, sí, me no, sí, lo te traje... vi leyendo ahí para contarle a la gente es, es como un resumen muy cortito que hace un maestro también que es un payaso que se llama Daniel Finzi Pasca eh, y nada, me gusta porque es corto y es muy lindo y dice, el clown es un actor que danza enfrente de la humanidad desde un espacio particular del escenario que tiene reglas distintas el proseño es un actor que trata de seducir mirando directamente a los ojos del dragón, que es el público que tiene enfrente. No actúa, más bien danza una estrategia, un cortejo. Para cortejar, se concentra más en los efectos que provoca en lo que vive como emoción. Más que ocuparse de crear dentro de sí mismo una sensación, continúa a verificar si la emoción se hace presente en el público. Podríamos añadir que un clown es una mancha, cada clown es un tipo de mancha porque somos la respuesta a la precisión, a las convenciones, a las reglas. Cuanto más geométrica y estructurada es una sociedad, más espacio tienen los clowns. Bueno, eh, me encantó. ¿Podemos repetir el autor? Daniel y Pasca y su libro se llama Teatro de la Caricia. Soledad Morales acá en el Bodeville invitándonos a, a, a disfrutar un buen momento el viernes a las 22 horas en el Teatro Estudio 3 y 40 y no solo a nosotros los que estamos acá en el piso, sino a, a ustedes también que están del otro lado en la radio. Eh, locutamos algo locutor? Eh, me parece perfecto. A mí me gustaría hacer una pregunta muy importante, una pregunta de, muy respetuosa, creo uh -huh. muy esencial sí. para la vinculación íntimamente el humor y la mujer, que sería la siguiente: ¿Dónde te harías un agujero nuevo en el cuerpo? <risa> <risa> me gusta, me gusta. Es, es, es un poco íntima esa pregunta que me está y haciendo. Y por eso mismo me encanta. Y bueno, pero pero ustedes se mete mucho con con la intimidad del otro? Eh, no, de la otra me gusta más que de los... Bueno, toros. pero y si, yo le pregunto, si yo le pregunto lo mismo, ¿usted dónde se lo pondría? Eh, lo que pasa es que, que hablar de mí y de mi cuerpo en especial me causa un desagrado tremendo. En cambio, la posibilidad de poder interrogar acerca de distintos aspectos de su cuerpo, de su atractiva presencia <risa> y la idea de agujero con lo que connota... No, claro. Me eh, claro. parece muy atractivo Muy muy especificidad Como dijo usted hoy claro. eh, Si no quiere responder la pregunta no hay ningún problema Si le pareció atrevida no, no, Pero eh, me parece muy importante, o, digamos, importante Creer Creer en la voluntad sí. Específica sucia De entregarse cristológicamente A la cuestión del humor no. Entonces dónde te haces el agujero me, Decímelo, eh, me, el, por favor. Me, me voy a hacer el agujero en el intestino en el intestino, sí, ¿grueso o delgado? En el grueso. Con razón no le gustaba el chinchilunis <risa> y el amorcillo. <¿no? risa> eh, estábamos compartiendo también el aire con Víctor Díaz, nuestro compañero, que ha venido a improvisar, el locutor locuta eh, de la escuela. Dudo que el Lalo Mir le haya enseñado cosas así. Eh, no, nadie me, eh, no, lamentablemente de Lalo Mir no pudo tener la oportunidad de aprender nada y de la gente que muy inteligente que me rodeó e intentó enseñarme tampoco aprendí nada. Por eso soy lo que soy. Eh, este desdoblamiento de personajes, hoy estuvo Gal Gieri con nosotros... Eh y sabes que hoy me dijiste che ponete esta música entré para poner la marcha la militar marcha de las cames de la marcha de las camelias qué bravo los comentarios de facebook de la gente diciendo al fin un 9 de julio donde la marcha de las camelias nuevamente suena en la calle no muy bravo los comentarios de ah, oh, quiero decir me parece que el 9 de julio es una linda fecha para que suene la marcha de las camelias pero no solo eso también digamos Porque, ¿Por qué no puede desfilar el candombe, claro, la murga? Porque... Bueno, no, pero bueno, estamos Victoria. en un programa de, de teatro hermoso, el Bodevillian, tiene una actriz maravillosa que justamente eh, hace del humor eh, su posibilidad de expresarlo en el escenario y creo que es una herramienta fundamental para, para este momento que vivimos independientemente de la perspectiva ideológica partidaria de lo que estamos padeciendo. Yo con el personaje de, de Galtieri, que obviamente pretende ser un, un, una rémora del de, de, de nefasto Leopoldo Fortunato Galtieri, eh, ni, más ni, si, ni más ni menos perdón este, inspirándose uno en, en, la, en la miseria de lo que se palpa cotidianamente lo que dice la gente. Eh, esas expresiones que vos manifestabas acerca de la opinión de la gente sobre esa marcha militar Eh, es para mí cuando yo hago un personaje y poniéndole esa cuota de humor es tratar de, de reírme de la, de la miseria y de la barbaridad y la brutalidad que nos rodea uh -huh. y creo que bueno un especialista en el humor, un, un artista del humor como ella eh, sabe perfectamente que que desde gran Chaplin con el dictador o, o este las reinterpretaciones sociológicas que ha hecho Gala de, de los tipos humanos es es tomar digamos la miseria que se ve que, que destroza demitificar la y llevar el humor para encontrar el lado más eh, digamos positivo de digerirla y más sabio de, de enfrentarla ¿no? sí que de alguna forma llega o impacta de otra manera que no que no sea como tan eh, tan duro no digo como mata no sino que el humor es como un poco pareciera suave un poco suave porque uno dice ah bueno mira está llegando esto pero en realidad Sí, te puede te puede, puede ser el boomerang que te den de la nuca. Eso yo creo que es una una fuente de inspiración que a veces te, te supera yo hago otro personaje vos lo citaste en Mauriniano Macri claro. y bueno, uno busca este desde ese personaje hacer humor, pero ya Macri te mata este porque te supera la, la toda no, posibilidad de la realidad de, supera a la ficción. Es increíble, Digamos completamente. Digamos, de, de, de absurdo de lo que uno puede suponer. Pero bueno, a ver, que eh, es producto del, del voto de un 50% de, de, de argentinos que tienen eh, determinado tipo de mentalidad, que han elegido un presidente con una determinada ideología y que, bueno, es, es lo que hay. A los que no nos gusta lo que hay, bueno, creo que tenemos la, la bendición los artistas en serio y lo que todavía aspiramos a, a, a hacerlo, seguir aprendiendo sí, y hacer lado. algo es una forma maravillosa de llevar a, a, adelante la vida y, y disfrutarla, estar no, acá bueno. sentados charlando de humor y de arte es mucho más satisfactorio que hablar de no sé de... bueno sobre gusto, vio por eso estamos haciendo acá este programa eh, tal vez a a gente le interesa mucho cerrar una conversación urgente con un amigo sobre números, sobre cuentas. Adelante. Claro. Y, y tampoco y tampoco está mal, me parece eh, cada cual con lo suyo. Sí me parecía un poco triste esto de, de pensar que las fiestas patrias de acá en adelante van a ser exclusividad de los de, de los militares y bueno, yo sabiendo que vos creás desde este lugar que Hacés humor desde un lugar político y, y que tal vez sea para uno una tragedia. Para otros es una fiesta, ¿no? Y está bueno reconocerlo. Para otros es una fiesta, al fin eh, las fiestas patria son patria verdad y no eh, locas en tanga bailando una murga. Es un pensamiento fuertísimo, pero está. Está y, está, y hay que salir a defenderlo. Está muy arraigado. Digamos, ustedes tienen la, la, la dicha de, de ser jóvenes que se han dedicado a hacer fieles a su deseo Y, y cumplir sus sueños y, y vivir o estar vinculados con, con el arte con muchos grupos teatrales dentro de la cultura teatral o artística. Uno que es un empleado, yo soy un empleado público y me hace estar en contacto con, bueno, con esta, con esta cuestión que uno la vuelca en el humor pero que hay gente que realmente la piensa. ¿no? gente que dice que asco el olor que tenía, gusta gustan los bolivianos cuando van en el micro porque tienen ese olor tan desagradable, o cuidado che con todo esto de la bonafine que a ver esto se eligen la opción por los fierros otra vez, y hay gente que lo dice, no lo dice un... el chocolat, lo dice no, un claro, tipo claro. que por ejemplo es un padre de familia, eh, lo dice una señora madre de familia que de pronto habla de su nietito lo más bien, un poco mm. lo loco de la, la, la sí, obra sí, del Tato sí. Paulowski de... Eh, del señor galín que el tipo estaba torturando a la mujer de pronto se pone a hablar por teléfono con la nenita es ese es todo ese otro mundo que bueno que está claro que claro. sí, como juegan un poco los medios ahí nada ¿no? de comunicación eh, digamos como bajando línea en algunos en algún tipo de, de discurso también me parece ahí hay algo que, que tenemos que Tenemos que abrir un poco los ojos, me parece, también. Sí, eh, aplaudo la mesa, aplaudo el programa de hoy, que de alguna manera estamos hablando sobre teatro, circo, humor. Eh, humor Hoy, por ejemplo, estuvimos con chacovachi en la calle, ¿no? En la expresión artística y, y la risa para, para, bueno, para, para estos espacios combatirlos, al menos eh, empezar a combatir esta mirada. Que, que siempre tenemos de justificar toda violencia sobre el otro o la otra, sobre mm -hmm. la víctima. Ah, le pasó esto porque... Ah, le pasó aquello. Y siempre justificando a los ganadores, siempre justificando a las víctimas. Me parece que hoy la mesa, desde el humor, estuvo combatiendo sí. esa, esas injusticias. Quiero recordar los invitados del día de hoy, Juliano Cabrino y... Y, bueno, Giuliano y Malena Rizzone del circo, de la obra El Circo No Está, que estuvo en vacaciones de invierno, de colectivo Teatro Rústico Sole Morales, que va a estar este viernes a las 22 horas en Teatro Estudio. Exacto. Con el, el cumpleaños, cumpleaños, con toda la troupe para la divertirse. Compañía. Claro. Y eh, el payaso Chacobachi va a estar también el fin de semana en la vieja estación. Y, Víctor Díaz, usted que está ensayando y haciendo... Eh, Cuéntenle a la audiencia ¿Qué está haciendo? Eh, muy rápidamente Estamos ensayando una obra con el, Dirigida por el Colo de Marchi Que está basada en textos De la correspondencia de Perón Y John William Cook eh, Además con un trabajo en conjunto Coreográfico de chicos bailarines este, De tango De la escuela de danza Profesionales algunos ya Y bueno, estamos ¿Estás luchando bailando? ¿Estás bailando? No, no, yo no bailo Yo no, no bailo, no no no, no. Que no, no, no, lamentablemente no. ¿No te dejó el colo? No, el, el colo, eh, no, al contrario, el colo te deja hacer de es todo, el problema soy yo. No, ¿cómo va a decir eso? No, no, bueno, que, ¿Qué tenés? pero bueno, lo bueno es que teóricamente estrenamos el 17 de septiembre en el marco del Teatro Poliidentidad y después el 17 de octubre el Centro Cultural del Puente pienso hacer un una, digamos, una trilogía en homenaje al, al Día de la Lealtad, este con tres obras de temática vinculadas al peronismo y dentro de ellas vamos a estar nosotros, como colados ahí. Va a estar El mono y Berlín, Diego Arosa, los chicos de La Gran Murga eh, y además Lucho Guillemino va a estar presentando la película Cipriano, va, que ya se estrenó, pero bueno, como parte, digamos, de esa trilogía tetra-totrología boronista, nacional y popular peronista, totalmente está bien, está bien reivindicar esos espacios la complejidad de cómo hacer teatro político no del mensaje político que todos queremos dar, cada uno desde algún lado, cuando uno hace una obra de teatro sí, una cosita chiquita, la perspectiva de la obra esta que se llama Sueños de Exilio no está basada digamos en una temática, en una estética realista, ¿no? la obra pretende presentarse como una obra de un marco onírico, como si Perón y Cook están dentro del sueño de la cabeza del espectador que los está mirando y que transitan por un lugar que no se sabe dónde están en qué época es, digamos, pero basados en textos de ellos. En un limbo teatral en un limbo. Bueno, me gusta saber bueno, la fecha. ¿eh? Sí, está bueno. Promete, al menos a los peronautísticos, a los que somos muy peronistas para ser kineristas y muy kineristas para ser peronistas, nos y interesa. Y a todos, a todos. A Yo todos, creo que eh, sí, hay hay figuras ineludibles en la historia y en nuestra cultura, eh, totalmente antitéticas. Una, uno no puede dejar, por más que no seas peronista, tener en cuenta el fenómeno del peronismo, tener en cuenta el fenómeno cultural un tipo como Borges, o, o, ten, o claro, claro. escuchar a Piazzolla escuchar a Pugliese, escuchar a Los Redondos escuchar a Sola Estéreo, no sé este me parece que la riqueza está en la comparación y en, en que saber que es parte de tu, de tu vida porque vos sos parte de esa historia y de esta nación y de este país, te has, Estás de acuerdo con lo que estás de acuerdo y con lo que no estás de acuerdo. Claro, claro. Como te pasa con vos mismo también, ¿no? A veces. No, no, no, somos contradictorios y, y está bien aceptarlo. Y bendita sea la contradicción que nos hace pensar. Sí, el... estábamos hablando de septiembre. Eh, queremos que sigas viniendo al estudio con más personajes. Me, me gustan las intervenciones... Eh... Barderas que tenés Y bueno Soledad Espero que vos también La hayas pasado bien hoy Me pasé muy bien Estuve muy nerviosa Pero el ping pong Me puso nerviosa Quiero decirlo Pero bueno Espero haber contestado bien a las preguntas Porque nunca contesto Lo que me preguntan Sí, Gaby se llevó el examen Pero había marcado con rojo No sabría que decirte No, hubo respuestas brillantes Del ping pong Digamos por ejemplo Una persona de clown artista de humor Que diga Jeche pero Moliere Elija Moliere Para mí llame me mem me subyugado. No, esto fue el vodevil subyugado. Agradezco a la mesa, <risa> agradezco a la gente que pasó y recordar el viernes a las 22 horas en Teatro Estudio, vayan a ver el cumpleaños que la van a pasar vaya, muy bien. Vaya, vaya, vaya. Los dejamos en la 106.3, disfruten buena música y bueno, que pasen una hermosa semana. Hasta luego.